Bueno, ¿todavía en Buenos Aires? El miércoles a la mañana. Perfecto, bueno, queríamos eh, contarle a nuestra audiencia acá en La Siesta, que no fue, sobre el taller que vas a estar brindando en el marco de este Festival Nacional de Cine. Luciano, vos, no sé, ¿cómo te presento? Sos director, pero también haces fotografía, producción ejecutiva, cámara, guionista, digamos, una amplia experiencia en torno de, de, de la temática, ¿verdad? Sí, yo empecé, justamente se están cumpliendo eh, 20 años de la primera película que, que filmé, uh -huh. y, y bueno, en realidad, eh, en paralelo a, a, digamos, a lo que es mi, mi experiencia, eh, ya en algunos años eh, vi un, un taller de desarrollo de proyectos que tuvo bastantes buenos resultados por por, bueno, por lo, lo que dijeron, digamos, quienes se escribieron y, y también por los proyectos y las películas que salieron de ahí, eh, porque, bueno, me parece que también uno tiene que, que tratar de brindar sus, sus herramientas y su experiencia para que otros también puedan, eh, digamos, llevar a buen puerto sus, mm -hmm. sus proyectos, ¿no? Claro que sí. Entonces, eh, bueno... el El taller este, que en realidad tiene como su inicio en, en, en este festival, porque el taller se va a desarrollar a lo largo de 10 meses aproximadamente. Uh -huh. eh, o sea, en, en estos dos días, los primeros dos días del festival, eh, tiene como un primer encuentro, después tiene... Eh, tres instancias más hasta terminar en mayo uh -huh. eh, presenciales y también en el medio de esas presenciales va a tener también eh, eh, algunas instancias a distancia, digamos. Uh -huh. ¿no? Entonces, la idea principal es eh, que sea un espacio para que eh, los y las realizadoras locales eh, de la región principalmente puedan llevar, digamos, sus ideas, sus anteproyectos o proyectos para, para tratar de, en este taller, eh, darles como, como forma y pensar el mejor camino de producción, digamos, que, que puedan tener. Claro, inclusive, digamos, es como para sentar las bases de este proyecto eh, que sea algo sólido y que además este, estén un poco orientados sobre la forma de buscar financiamiento, ¿no? Sí, exactamente, porque eh, si bien hoy quizás eh, están un poco más acotadas que hace algunos años uh -huh. las, las posibilidades de financiamiento porque eh, bueno, desaparecieron una, una gran cantidad de, de distintas ventanas que existían antes, eh, me parece que bueno, la idea un poco del, del taller es eh, pensar también en cuál es la estrategia de, de financiamiento y de producción que uno quiere eh, darle a ese proyecto, no, no uh -huh. teniendo como único lugar o institución el Instituto de Cine, sino pensar justamente a partir del tipo de proyecto eh, una, una amplia posibilidad de, y de caminos para poder llevar a buen puerto ese proyecto. Claro, incluso también, eh, no solamente de organismos públicos, sino también privados. Sí, sí, exactamente. De hecho, eh, la fundación del Banco de la Pampa eh, es un poco como eh, el, el gran apoyo de este, de este taller para que, se pueda, digamos, como, eh, para que pueda tener esa continuidad a lo largo de esos 10 meses aproximadamente. Así que, digo, así como, como la Fundación está en esta oportunidad eh, apoyando esta iniciativa, eh, obviamente, digo, este tipo de instituciones o de organismos privados eh, también me parece que son posibles novios de, uh -huh. de, de los proyectos, ¿no? Claro, como, claro. Eh, Digámosle a la gente, eh, que ya se pueden estar entusiasmando algunas personas que no se escuchen, que los cupos son limitados, no así que hay que inscribirse. Hay una dirección de correo electrónico que es Festival Nacional de Cine Pico, así todo junto, como, como se los digo, Festival Nacional de Cine Pico, arrobagmail.com, ahí tienen que mandar los datos personales para inscribirse. A un taller que comienza jueves 1, viernes 2, a las 10 y media de la mañana, en la sala del Centenario tres horas cada día, pero como bien lo explicabas vos al principio de la charla, este es el inicio, pero después se va a extender en el tiempo durante varios meses, ¿no? Así que hay que, sí. hay que planificarlo en ese sentido, también sí, la participación. Sí, creo que, que digo, es como una posibilidad bastante especial que se ve como este tipo de, de taller eh, en el marco del festival, también apoyada por, por esta fundación que, que antes mencioné, uh -huh. pero principalmente porque los proyectos, digo, siempre necesitan un, un desarrollo y una etapa de reflexión, de, de escritura, de crecimiento, y me parece que, que bueno, que es una oportunidad eh, especial, como decía, para... Las, las ideas o, o proyectos o anteproyectos que, que tengan para poder, eh, bueno, darles un, un espacio para, para trabajarlos y, y después de, de ese tiempo uh -huh. eh, estar en condiciones de, de presentarlos en, en distintos lugares para claro. poder buscar financiamiento uh -huh. o, bueno, o bien salir a filmarlos, digo. ¿eh? Uh -huh, claro. Eh, Luciano, bueno, tenés unas cuantas creaciones, como decías vos hace un rato, ya próximo a cumplir los 20 años, de aquella primera película. ¿Querés que repasemos sí. ese, ese momento? ¿Cómo fue? Mirá, es una película que le tengo mucho cariño, eh, a pesar del, del tiempo que pasó, eh, la sigo, me sigo identificando mucho con, con lo que muestra. Y de hecho en este momento <coughs> estoy como un poco pensando si no voy a encarar un proyecto nuevo que tenga que ver un poco con contar eh, un poco lo que pasó con la vida de algunos de los protagonistas de uh -huh. esta película, que era sobre un pequeño pueblo que se llama Coronel Charlone, ahí uh -huh. en, en justo... En, en el límite entre Buenos Aires y Córdoba, uh -huh. que en ese momento, en el año 99, había sufrido una gran inundación y básicamente lo que contaba un poco la película era cómo eh, las personas que vivían ahí ya estaban como totalmente naturalizando la, la situación de la inundación y en paralelo a que estaba, por ejemplo, en riesgo la principal fuente de trabajo del pueblo, que era la fábrica de Sancor, uh -huh. eh, que estaba trabajando al 25% de, de su capacidad, tenías las personas que habían toda su vida trabajado la tierra, eh, en ese momento muchos estaban pensando, por ejemplo, en emprender eh, proyectos turísticos para, para traer gente a pescar pejerreyes, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, era como una, una situación bastante surrealista claro. y que quedó, quedó reflejada en esa película. Uh -huh. Tapados era, ¿no? Exactamente. Uh -huh. ¿Y la última fue El Señor de los Dinosaurios? Sí, exacto. Uh -huh. que, bueno, la, la estuve presentando el año pasado ahí en el festival y bueno, también creo que es un una película que quiero mucho, me, me hice muy amigo de, de su protagonista, de, de Cacho, uh -huh. Fortunsky y bueno, la película también estuvo proyectándose en algunos ámbitos donde están personas privadas de su libertad, uh -huh. eh, así que creo que, bueno, de hecho me parece que hay un, un documental o un proyecto que está desarrollando alguien de no sé si es de Pico o de Santa Rosa, Guillermo Urbina, uh -huh. que justamente toma la película como una especie de referencia uh -huh. eh, en, en su proyecto. Bien, bien. Eh, resulta ser un, un, la película un disparador para otras, ¿no? Otras creaciones, y eso también debe estar bueno para vos, digo, sentirlo y vivirlo de esa manera. Sí, o sea, uno cuando hace un, una película... Eh, principalmente yo el objetivo que tengo es tratar de, de acercarme a alguna realidad que quizás me resulte ajena, eh, que, que también poder compartir esa mirada con, con otras personas, me parece que más allá que es una, una era donde... Eh, estamos como totalmente sobrepasados y desbordados uh -huh. de comunicación y de, de formas de comunicarnos, en realidad no hay mucha comunicación ¿no? uh -huh. eh, real y uh -huh. concreta. Todavía eh, existen muchos prejuicios y mucha ignorancia entre las personas y eso creo que tiene bastante que ver eh, para, para que el mundo esté como esté, ¿no? Uh -huh entonces bueno yo entiendo un poco el cine documental como una quizás como una herramienta para acortar esas distancias claro el cine documental que nos nos requiere de otra forma de mirar el cine no eh, digamos hay un cine que que hasta es vendible o más comercial que es la, la historia este, que también busca eso, ¿no? Y en el documental es como que hasta se plantean otros tiempos y otra razón de ser incluso, ¿no? Tiene que ver más con la cuestión de, de parar un poco, de pensar, de reflexionar, de profundizar sobre algunos temas, de aprender, de enseñar, pasa más por allí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, y, y un poco de eso eh, también... El, el, el taller que yo voy a dar también hace un poco hincapié en esta diferencia entre la ficción y, y, la, y, y el documental, ¿no? Mm. Mejor dicho, como un poco cuáles son quizás las ventajas que tiene el documental eh, en relación a la ficción, siendo que son dos géneros que, si bien hoy se, se entrecruzan y se mezclan bastante, eh, creo que tienen como un, un poco objetivos que son distintos. Claro. ¿no? Me parece que el documental, eh, solo por el hecho generalmente de tratarse eh, sobre personas y acontecimientos, digamos, que quizás eh, sucedieron y, y son reales, digamos, eh, bueno, el compromiso que, que un director entabla con, con ese tema, con esa historia... Eh, es bastante más complejo que si es un, una película que, que bueno que tiene actores que tiene quizás eh, un, una historia que, que es meramente ficción uh -huh. Eh, en el caso del Señor de los Anillos, hay, hay todo de un... Los de los dinosaurios. De mirá lo que... Bueno, es que el título te lleva de un lado para el otro, ¿no? Este, con, esa, eh, con esa pequeña trampa. El Señor uh -huh. de los Dinosaurios eh, tiene mucho, mucho de artístico en, en su puesta, en su presentación, con todos los... Digamos, él es un artista, eh, Cacho, con... Uh -huh. eh, para dibujar, para tallar, para, para llevar adelante la realización de estas obras enormes que hay en Eduardo Castex, eh, al lado de la ruta provincial 102, donde están este, las, las obras de cemento de, y de hierro ¿no? de, los, de los dinosaurios, y utilizaste eh, en El Señor de los Dinosaurios la, la técnica del dibujo interactuando también con las imágenes de la película. Sí, eh, fue como un proyecto que yo sentí desde el primer momento que necesitaba, como se necesitaba contar como todo ese pasado de, de cacho que creo que jerarquiza y revaloriza muchísimo más el, el presente, uh -huh. eh, que había que contarlo de una manera que, que bueno, que uno pueda meterse, digamos, en, en, en ese tiempo pasado con, con fuerza, con, con elementos que hagan que, que bueno, que, que todos esos, eh, esos acontecimientos que él pasó y que marcaron un poco su vida, eh, que uno pueda sentir y percibir como todo lo que, lo que le pasaba a él. ¿no? Entonces, me pareció que la animación... Era un recurso interesante para poder hacerlo que iba de la mano de, de la voz en off de él, claro, digamos. Claro, ¿no? Entonces claro. era como que esa, esa relación entre un elemento y el otro le, le daban una uh -huh. fuerza que me pareció... Que quedó muy bien. Muy bien, muy bien. La verdad que es, este, ah. es, es hermosísimo. Eh, Luciano, y bueno, echa esto que vos vas a hacer ahora, retomando eh, lo que decíamos al principio, un taller que vas a estar brindando el próximo día 1 y 2 de agosto en el marco del Festival Nacional de Cine de General Pico, tratando de que muchas otras personas puedan acceder a ver cómo darle forma al proyecto, cómo lograr los financiamientos, cómo hacerlo posible, ¿no? Una vez que ya está realizado todo esto, ¿qué pasa después con la distribución? Con el poder eh, de llegar desde el público a esas realizaciones. En tu caso, eh, con todas las cosas que has hecho, ¿están en las salas? ¿Hay acceso a eso? ¿Aparecen en televisión? ¿En, no sé, en, en otros formatos? ¿De qué manera se puede acceder? ¿Eso está pulido, digamos, también? ¿O, o hay, es un área sobre la cual hay que trabajar más? No, eh, la realidad es que lo que es la exhibición y la distribución fue cambiando mucho en los últimos años. Eh, de hecho, hoy eh, justo leí que una sala de, de cine arte de acá de la capital federal cerró. Sí. Eh, digamos, dejó de ser las salas quizás como eh, los lugares por excelencia para para poder ver cine, cine documental también, que eh, también de alguna manera la televisión siempre fue como una, una ventana como muy, eh, digamos, que, que el del documental se sirvió mucho en, a lo largo de, de, de su historia, digamos, pero hoy me parece que estamos en un momento donde confluye la tecnología con, con mucha fuerza y con proyectos que son también novedosos y que, bueno, eh, es un, un medio que uno tiene que poder eh, utilizar y pensarlo como para llegar a, a, más, a, a, a, un, a un espectador como más amplio también, claro, ¿no? Claro. Eh, me parece que, digo, no, no se agota... Eh, ...lo que es la exhibición en, en, en las salas cinematográficas... ...de hecho cada vez hay menos gente que está yendo mm. al cine... Mm -hmm. ...sin embargo no quiere decir que cada vez haya menos espectadores... ...sino claro. que mm -hmm. están como un poco cambiando eh, los lugares donde, donde mirar... ¿no? Claro. ...después ahí entra quizás la, la discusión de... ...si uno hace una película para el cine, para una sala... Eh, qué pasa cuando se ve en, en, en el living de una casa, uh -huh. digo, ¿no? Claro. En, en relación a, a todas las cosas que uno pensó para, para, para que se escuchen y se vean en una sala. Uh -huh. Pero bueno, me parece que en, en, en el taller un poco la idea también es pensar eh, como en, en esa última etapa, instancia, eh, dedicarle también como un tiempo de, bueno, si yo voy a hacer un, un proyecto eh, y dónde quiero que termine, ¿no? Uh -huh, si, claro. si solamente en las salas o en la televisión o que también tenga un, un camino más amplio. Uh -huh, seguro. Bueno, Luciana esperemos que mucha gente... Eh, ávida de todos estos conocimientos Y de toda esta experiencia que tenés Se pueda acercar al taller que vas a estar brindando Vamos a reiterar ahora cómo tienen que inscribirse y demás Vamos a dejar subida en nuestra página de la radio También la información Y bueno, que sea para, para provecho Para crecimiento de, del cine Que tanto necesita de las políticas de Estado no Para todo esto Pero que bueno, a veces En, en los malos tiempos también eh, se aunan los esfuerzos, ¿no?, para atender sí, sí, redes. Sí, totalmente, uh -huh. totalmente. Uh -huh. hay, que, hay que acomodarse, eh, esperar que pase la noche y sobre todo votar bien en octubre. Uh -huh. Así es. Un abrazo muy grande y gracias por estos minutos. Bueno, saludos. Chao. Luciano Cito estuvo conversando con nosotros sobre este taller que va a estar brindando los próximos días jueves 1 y viernes 2 de agosto en el marco del V Festival Nacional de Cine de General Pico. Si el tema les interesa, tienen que anotarse escribiendo a este correo electrónico. Festival Nacional de Cine Pico arroba gmail.com, mandar allí los datos personales e inscribirse. Es un taller que se va a comenzar ahora, pero que va a seguir durante varios meses. Tiene tres horas de duración cada día eh, y es, está para aprovecharlo. El tema es Taller de Desarrollo de Proyectos Documentales.